la primera emisión de Contacto Sur. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina se sintió con fuerza el primer paro general contra el gobierno de Macri. En Venezuela se reportan heridos detenidos durante manifestaciones protagonizadas por la oposición y en Colombia hay denuncias importantes sobre asesinatos y amenazas a líderes indígenas del Cauca colombiano Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur para América Latina y el Caribe en Argentina, en vivo e indirecto allí. ¿Qué ocurrió con el primer paro general contra el gobierno de Mauricio Macri? En vivo e indirecto con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias Javier, buenos días, buenos días América Latina. Así es, aquí en Argentina los trabajadores pararon el país para que el gobierno de Mauricio Macri cambie el rumbo económico. El actual gobierno generó un millón y medio de nuevos pobres en 15 meses de gestión y por eso la huelga convocada por la CGT, la principal central obrera, tuvo una altísima adhesión, todo parado, calles desoladas, desiertas, en la jornada de ayer. La CGT calificó el paro general como contundente y reclamó que el gobierno ahora dé respuesta. Así lo expresaron dos de sus principales dirigentes, Héctor Daer y Juan Carlos Smith Y la sintetización que hacemos de esta jornada es que ha sido un paro contundente. Nosotros como un actor de peso en la Argentina... Somos responsables y por lo tanto tenemos que garantizar, no solamente que haya gobernabilidad, tenemos que garantizar que la situación no se grave, porque si la situación se grave, los suspensiones y los despidos los ponemos nosotros. Entonces lo que aspiramos a encontrar en una mesa de diálogo es una mayor seriedad y esto que le hemos manifestado, que corrijan las cosas que nosotros estamos cuestionando. El descontento social se expresó en la huelga de ayer y en movilizaciones realizadas en ciudades como Córdoba, Rosario, Viedma, Mendoza, La Rioja, Neuquén y San Lorenzo, entre otros puntos del país. El gobierno, mientras se realizaba este paro, estaba concentrado en un encuentro con empresarios internacionales en el denominado Foro Económico Mundial, que tuvo una reunión ayer en Buenos Aires. Allí estuvo el presidente y solo tuvo como respuesta una ironía con respecto al paro, como buscando congraciarse con los inversores a los que quiere seducir. Buenos días y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Unas risas y un aplauso que tardaba en llegar para el presidente Mauricio Macri junto a poderosos empresarios ayer en el Foro Económico Mundial realizado en Buenos Aires. Ayer la mayoría del pueblo trabajador reclamó un cambio de rumbo en Argentina. El gobierno niega que el país esté en una situación social difícil a pesar del aumento de la pobreza, del derrumbe del consumo, del cierre de empresas y de la pérdida de puestos de trabajo que es evidente, es cotidiano, se ve en el día a día de las calles argentinas. Ayer todas las centrales obreras y movimientos sociales estuvieron unidos. El desafío ahora es darle continuidad a la siempre difícil tarea de unir a los trabajadores. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. De Argentina vamos a Venezuela, allí se ha registrado una importante manifestación de la oposición, se reportan heridos, detenidos y también denuncias del gobierno bolivariano sobre un plan desestabilizador. Vamos con Héctor Escandel en vivo y en directo para saber qué ha ocurrido. Adelante Héctor. Buenos días Javier, para ti y para toda América Latina. Lo último de los sucesos en Venezuela es el asesinato del joven Jairo Ortiz, de población argentina que es en el municipio Carrizal del estado Miranda, a unos 25 kilómetros aproximadamente de la capital venezolana. El asesinato se dio en medio de una protesta nocturna de un grupo de vecinos del sector Montaña Alta. La protesta fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana. Por este hecho, el defensor del pueblo, Tarek William Zapp, se pronunció a través de las redes sociales condenando a la este hecho que ocurrió en la noche del jueves y pidiendo una investigación para eh, garantizar que se haga justicia por el asesinato de este joven de 19 años de edad. Según el secretario de Información de la Policía del Estado Miranda, el joven recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba manifestando. Más temprano, el jueves, un grupo de manifestantes de la oposición venezolana, bastante importante, trancó una de las principales autopistas de la capital, la autopista Francisco Fajardo en Caracas. Sobre los hechos, fueron reprimidos por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. El vicepresidente ejecutivo de la República aseguró que estaban enmarcados en un plan desestabilizador. Vamos a escucharlo. Una acción preparada, planificada deliberadamente planificada con grupos de choque organizados en distintos frentes y cada uno de estos grupos los conducía un dirigente de la derecha Freddy Guevara dirigente de una agrupación terrorista llamada Voluntad Popular dirigía un grupo de choque Enrique Caprín Aradosqui dirigía otro grupo de choque Otro diputado de apellido Paparoni también dirigía otro grupo de choque, de asalto. Muchos de los que están ahí ya están plenamente identificados y podemos decir que hemos ya detenido 21 guarimberos y que ya están a la orden de la justicia venezolana. El vicepresidente ejecutivo de la República dio este balance en cadena nacional de radio y televisión en horas de la noche. Por su parte, la oposición venezolana madrugó este viernes en la Defensoría del Pueblo y con etiquetas alusivas a gallinas ponedoras, protestaron en las inmediaciones del despacho de Tarek Williams. Además, le colocaron cinta roja y una etiqueta de clausurado por las actuaciones del defensor del pueblo, Tarek Williams, quien ayer, en representación del Consejo foral Republicano, Declaró improcedente la solicitud que habrían hecho los representantes de la Asamblea Nacional para destituir a los magistrados que habrían firmado la sentencia 155 y 156. Son magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se espera, Javier y amigos de América Latina, que para mañana sábado se genere una nueva acción de protesta de la oposición venezolana en la capital del país. Con este informe volvemos contigo. Adelante y en Colombia hay preocupación por el asesinato y amenazas a líderes indígenas del Cauca, Colombia y nos vamos con un informe que han preparado nuestros compañeros y compañeras de tejido de comunicación en Cauca, Colombia Saludos fraternos a los amigos y amigas de ALER desde el territorio ancestral de Corinto, Cauca, en Colombia les enviamos un fraterno saludo, quien les saluda, Dora Muñoz. Y Wilmar Mosquera, del tejido de comunicación Wege, del cabildo indígena de Corinto. En tiempos de paz, en Colombia y en el Cauca, se vienen presentando graves situaciones, entre ellas amenazas y asesinatos. El pasado 22 de marzo fue asesinado Javier Oteca Pilcue, liberador de la Madre Tierra. Javier fue asesinado por los agentes de seguridad privada de uno de los ingenios azucareros apoderados de las tierras ancestrales. Después se han venido presentando diversos hechos de desarmonía territorial, como amenazas a los líderes indígenas y sociales, el asesinato de comuneros y una integrante de la Guardia Indígena. Las comunidades denuncian el surgimiento de nuevos grupos armados, la presencia de personas extrañas en el territorio incluso el reclutamiento de menores por parte de estos grupos. Las difíciles situaciones son muestra de que el llamado posconflicto está causando igual o más desarmonías en los territorios que el mismo conflicto armado. La autoridad tradicional del territorio ancestral de Corinto cuenta sobre las problemáticas que se viven a nivel territorial y convoca a fortalecer la unidad territorial y organizativa. Estamos sintiendo que tal vez la guerra y el conflicto armado que tuvimos que soportar por 50 años, hoy tenemos que irnos preparando para enfrentar el tema del posconflicto, que parece ser que va a ser más complicado, más difícil, porque muchos de los grupos armados no se acogieron al proceso de paz. Es la oportunidad también que a la comunidad nos dejen tranquilos y que seamos las mismas autoridades con la gente, que hagamos ese tipo de control social político, organizativo, económico nosotros mismos nos vamos a cuidar y entre todos pues vamos a sacar las comunidades adelante, porque muchas de las políticas que el gobierno ha decidido y quiere implementar es, han sido incluso inconsultas y son agrede al proceso y a una organización y, y a la cultura indígena que estamos acá perviviendo. Yo creo que es necesario que por estos tiempos estemos más claros y más unidos para seguir luchando y que aquí no nos tienen que ni joder ni señalará a ninguno sino que en conjunto saquemos estos procesos adelante. Desde el tejido de comunicación Huejiacá, Cáceñi, del territorio ancestral de Corinto, Cauca, en Colombia reportó Dora Muñoz y Wilmar Mosqueda. Y en Chile, la Corte de Apelaciones sometió a proceso a cinco uniformados por crímenes de lesa humanidad. Vamos con el informe que ha preparado Luis Germán Contreras León de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. La Corte de Apelaciones en Chile sometió a proceso a cinco ex-uniformados por crímenes de lesa humanidad en contra del ex-intendente Sandor Arancidia, el ex-alcalde de Valdivia Luis Díaz y un grupo de militantes socialistas durante la dictadura cívico-militar de Augusto pinochet El abogado de las víctimas, Roberto Ávila, declaró su satisfacción tras cuatro años de investigación por delitos que son imprescriptibles el ministro instructor determinó el procesamiento y la consecuente orden de detención en contra de estos dos para Eh, carabineros, dos militares y un funcionario de la policía civil bajo imputación largamente probada en cuatro años de investigación por el delito de tortura en contra del legítimo intendente de Valdivia, el legítimo y legal alcalde de Valdivia eh, don Sandor Ancibia y don Luis Díaz respectivamente y de toda la directiva del partido socialista estos hechos crueles y brutales eh, están largamente eh, acreditado en el proceso el abogado añadió que las torturas que sufrieron los dirigentes socialistas se dieron bajo la propaganda del Plan Z, un supuesto plan del gobierno de Salvador Allende para terminar con la oposición a su gobierno, el cual simplemente fue el mayor montaje en la historia chilena. Periodistas pervirtiendo su profesión inventaron que tropas cubanas iban a respaldar una, una suerte de autogolpe en diversas ciudades del país, incluía Valdivia en que se iban a secuestrar supuestamente niños y mujeres de personal uniformado para instarlos a rendirse. Toda esta mentira fue creída por mucha gente y así cateó las peores brutalidades, sobre todo del personal más bajo del ejército. Seguramente los más altos actuaban por convicciones ideológicas y por un odio de clase, pero los más bajos se creían estas mentiras y actuaron brutalmente. Roberto Ávila declaró que espera que los imputados por crímenes de lesa humanidad en contra de las ex autoridades y dirigentes socialistas reciban condenas de cárcel efectiva. Agregó que próximamente habrán más procesados. Pensamos que aquí van a haber del orden de 12 o 14 procesados que van a pasar varios años en prisión que es una pena suave deberían agradecer a nuestro Dios misericordioso porque estos crímenes tan brutales en Europa conocieron de un Nuremberg y aquí en Chile conocen de una justicia un poco más tenue el abogado Roberto Ávila espera que a más tardar un año se dicte sentencia en contra de los ex-uniformados por los crímenes de lesa humanidad. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Muchas gracias y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, que se transmite a través de Aler Satelital. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.